Cerquita, cerquita muy lejos muy lejos Cerquita, cerquita, cerquita muy lejos muy lejos Saltan los conejos frente al espejo dan una vuelta y se van Saltan los conejos frente al espejo dan una vuelta y se van Cerquita, cerquita, cerquita, muy lejos muy lejos Zanahorias Mia, mia, mia Todos los conejos Dan una vuelta y se van Cerquita, cerquita, cerquita Muy lejos, muy lejos Cerquita, cerquita, cerquita Muy lejos, muy lejos Tira muchos besos